Cuentos de hadas españoles El tigre y los búfalos Había una vez cuatro búfalos Que vivían en las profundidades del bosque Siempre estaban juntos Estaban tan unidos que los otros animales Siempre les tenían miedo Y entre esos animales estaba el tigre Siempre que planeaba atacar Los veía juntos y se iba decepcionado Atacar ese, siempre están juntos. Vale, está bien. Lo intentaré otra vez mañana. Un día, los cuatro amigos hicieron un plan. ¡Oídme! Me han dicho que la hierba del otro prado es mucho más sabrosa. ¿Por qué no vamos hoy a comer allí? ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacemos aquí hablando? ¡Vamos! ¡Oh, hierba verde! ¡Ya se me está haciendo la boca agua! <risa> <risa> <risa> ¡Mira ese corriflón! <risa> ¡Dejarás de pensar en comida? Salieron juntos hacia el prado De camino un zorrobio como se aproximaban Se asustó tanto que inmediatamente salió corriendo Pero los amigos ni se enteraron, caminaban felices Tras un rato llegaron al prado Después de la larga caminata, todos estaban muy hambrientos. Cuando estaban a punto de empezar a comer, uno dijo... ¡Hagamos una cosa! Dejemos aquí al Gordinflon. Vigilará mientras comemos. No es justo. ¿Por qué debería esperar? Yo también tengo hambre. Tardarás un poco más en comer. Puedes comer después de nosotros y vigilaremos... No soy tu criado No me quedaré aquí esperando Yo comeré con vosotros Tienes razón, no es justo dejarlo aquí, esperando, él solo ¡Pues espera tú! ¿Quién te crees que eres? No puedes darnos órdenes sin más Si no te importa, me iré ahora mismo Siempre me estás dando órdenes Sí, no dejas de darnos órdenes a todos Sí, yo también me voy No necesito a nadie, me voy Yo también puedo quedarme solo Yo también me quedo solo Podéis iros todos Los cuatro estaban muy enfadados unos con otros Pero no sabían que el tigre los había seguido hasta allí Cada día tenía la esperanza de poder atacar a los cuatro Se escondió tras la hierba, vigilando No puedo creer, ¡qué suerte! ¡Ahora por fin podré atacarlos y comérmelos uno a uno! Los cuatro amigos se alejaron solos. El tigre los siguió y se abalanzó sobre uno tras otro. Los mató y se los comió a todos. Cuando los cuatro búfalos permanecían juntos, nadie se atrevía a acercarse a ellos... Pero cuando discutieron y se fue cada uno por su lado, les costó la vida Como suele decirse, la unión hace la fuerza Bueno niños, esa es la razón por la que siempre debéis permanecer unidos Nunca se sabe lo que puede pasar Siempre que permanezcáis unidos, nunca os podrá pasar nada La victoria siempre será vuestra Sí, Ada, tiene razón Oye, ¿no te peleaste con Johnny ayer cuando lo nombraron capitán del equipo? Sí, pero iré a pedirle perdón ahora mismo. Así juntos podremos ganar el partido. No lo dudes, porque como suele decirse... ¡La